Eh, haga un análisis sobre lo que ocurrió en el día de ayer. Estamos en comunicación con Nora Cortiña, fundadora eh, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo y eh, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. que tal? Nora, acá Robertina, Clara y Ayelente saludamos. Buen día. Hola, buen día, buen día. Bueno, sí. refugiar totalmente ese hecho y decir que tenemos que estar informados Eh, cómo viene esa historia de esta persona, quién es, y buscar este, las intenciones efectivamente de esa opcionalidad. Mhm. Uh -huh. Eh, muchos hablaban y hacían un análisis de, bueno, estamos eh este hecho eh nos hace recordar que eh puede volver a ocurrir un, la eh puede renovarse o puede volver a ocurrir una historia como la que vivimos en la Argentina luego del 83. ¿Qué es lo que pensás vos, qué análisis haces de eso? Bueno, que esto está creciendo un odio inusitado y que tiene que parar esta situación porque además los que están este, desparramando ese odio este son eh, hacedores de, de, del malestar permanente y de vivir con miedo en nuestro país, que fue un país siempre de paz y de respeto. Así que esperamos que se tomen todos los recaudos necesarios. este Hay que eh, custodiar, eh, cuidar a la vicepresidenta como corresponde. Creo que ella también tiene que tomar sus recaudos, ¿no? Nora, ¿cómo estás? Robertina te saluda. Nosotras quienes estamos acá hablando con vos somos muy jóvenes, tenemos veintipico de años, que es un detalle, pero lo que pienso como como, como periodista, como comunicadora, como militante, es en ustedes, en, en las madres que salieron a la calle cuando una dictadura le secuestraba a los hijos, y constantemente la perseguían. digo La semana pasada eh, le sacaban fotos a los manifestantes que estuvieron en las cercanías de la casa de la vicepresidenta en Recoleta. ¿Qué qué nos podés decir como luchadora y militante de esas épocas en donde quisieron acallar a, a la militancia? ¿Qué, ¿Qué nos podés decir a los jóvenes bueno, ahora? Bueno, nosotros estuvimos en la pérdida de tres madres ...las monjas francesas que venían a ayudarnos, a colaborar y acompañarnos... ...este... ...y tuvimos muchas persecuciones... ...eh... ...cárcel... ...comisarías... ...este... ...bueno... De, ...permanentemente... ...tuvimos muchos años de mucha persecución y amenazas ...y no se puede vivir así... ...esto tiene que cortarse ahora mismo... En estos días tienen que averiguarse cómo vive esa historia y, bueno, y, y condenar, cómo tiene que condenarse a una persona que ha intentado cometer un magnicidio como lo hemos vivido ayer. Así que esperamos que nos vayan informando como corresponde a todo el pueblo este y saber que para acompañar esto tenemos que acompañarlos sabiendo la verdad totalmente de esa acción que cometió esta persona uh -huh. No Norita... y, y repudiar este totalmente y el nombre de todas las madres esta esa actitud que pudo terminar tan grave este en la vida de la vicepresidenta uh -huh. Norita te llaman la madre de todas las luchas vas a estar ahí presente en el día de hoy y también eh, por qué es importante no preguntarte estar ahí Mira, no sé, yo tengo que hablar con las madres, a ver hoy qué actitud se va a tomar. Estamos eh, enfermas, eh, las madres hemos estado pasando una pandemia con problemas muy serios de salud, todavía yo no estoy repuesta, no estoy para ir este a un amontonamiento, un, eh, donde me puede pasar también que me lastimen. Este, yo estoy recuperándome de... ...situación muy seria de salud... ...así que no sé si realmente... ...voy a estar... ...nosotros hemos pedido ya... ...una entrevista con Cristina... ...a través también del bien ...en estos días los organismos... ...fueron a, a saludar a Cristina... ...así que hoy no sabemos qué va a pasar... ...y todas las actividades que teníamos... ...si se van a suspender... ...yo tenía una actividad en La Plata... Tengo que averiguar si es que esto se suspende Tenemos que ver hoy cómo se desarrolla el día, ¿no? Pero sí te que puedo decir que las pocas naves que quedamos estamos pasando todas problemas de salud. Uh -huh. No Pero estamos atentos a todo lo que está pasando. Y repudiamos cualquier actitud de esta violencia que nos preocupa de, de cualquier manera de... Bueno, nadie se imaginaba una cosa así, ¿no? es uh -huh. el impacto que nos recibieron en el día de ayer. Norita, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por este el proceso. llamado, muy atentas, ¿eh? Gracias, querida. Un Fuerte. saludo muy grande. Un abrazo Hasta ahora. luego. Hasta luego. Ahí pasaba Nora Corti.